Bueno pues, encantado de conoceros, pues sí, soy de Madrid, eh... también estudiaba Físicas, A mí me gusta mucho Silvio Rodríguez y John Manuel Serrat y, y todos esos. Si alguna mujer de las aquí presentes se siente identificada con el contenido de esta canción Quizá debiera emprender una urgente huida El tiempo imparable plateará nuestras sienes y hará de nuestros recuerdos, cenizas y humo Tu lloramándonos cada vez más lejos, seremos enojidos por un oscuro futuro. Seremos esa generación perdida, apuntalando la ruina donde estará. Mientras esperas a que amanezca, conocerás tu nombre, te robará el misterio. Y romperá tu éxito cubriéndote de dinero Pero serás una mujer perdida Apuntalando la ruina ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata Se despedirán de ti cada mañana Cultivando el cáncer que nos unió Amarillo los dedos Dice el pulmón donde estarás con el BMV directa a la gimnasia, con Intonica usando la menopausia, ahora en la peluquería, para tapar esas canas, echándome de menos artrosis en el alma. ¿Dónde estarás? Tendrás largas tardes de aburrimiento, de ginebra y largos, largos cigarrillos bajos en nicotina. Y mientras tu marido te jura que no te engaña por su vida soñarás conmigo huyendo de esa rutina pero serás una mujer perdida apuntando la ruina dónde estará Cualquier día nos cruzaremos por la calle y tú dudarás si pasar de largo saludarme Cómo estás, qué tal tus hijos, cada día más grandes. Y qué tal tu marido, perdona pero se hace tarde. Llámame cualquier día. Hay que ver cómo es la vida, dónde estará. Niños de azul marino y corbata. Se despedirán de ti cada mañana, cultivando el cáncer que nos unió. Amarillo los dedos. Artaurosis, el pulmón, donde estarás? Con el BMV directa a la gimnasia Con gin tonika ahogando la menopausia Ahora la peluquería Para tapar esas canas Echándome de menos los en el alma ¿Dónde estarás?